Bueno, Raúl, eh, bueno, se han hecho estudios dinámicos este, eh, para, bueno, este, percibir algunas vibraciones en algunos sectores. Puente de Sarmiento es uno, Teatro Municipal es otro, y Alcina y, y Necochea, tengo entendido, es otro así en un local. Contame en realidad de qué se trata eso. Sí, en realidad son cuatro lugares, son los tres que vos nombraste, más el puente de, de del Valle, en las partes inferiores, que se percibe también una, una pequeña vibración. Con respecto al Teatro Municipal, eh, es una estructura de vieja data, bueno, como, como todas estas estructuras, y se percibe en planta alta, o sea, en el entrepiso, eh, una vibración que no hace confortable a la, a la estadía de las personas. Eh, o sea, no, no es de riesgo estructural, pero eh, sí es una vibración que se percibe. En ese caso, eh, bueno, la Facultad de Ingeniería, a través del Departamento de Ingeniería Civil, el, el, el área estructura, precisamente, eh, Hizo el estudio de vibración y se determinó que la, la amplitud vibratoria es más allá de lo permitido. O sea, ellos se manejan con estándares internacionales y, bueno, estaban estas eh, vibraciones por encima de los... De lo, de lo aconsejable. Uh -huh. Bueno, y ahora eh, hay que hacer alguna obra para, para solucionar el problema. ¿no? En principio, la semana que viene ya estamos eh, abriendo, digamos, lo que es el piso del, del entrepiso. Uh -huh. O sea, por ahora se clausura esa parte. Por ahora se clausura. Uh -huh. eh, a partir de la semana que viene, como te decía, vamos a hacer la apertura de, del piso y llegar hasta lo que es el cielo raso. Dentro de, de, de, de este sector está la, la estructura metálica que se compone de una viga importante de 22 metros de luz de dos metros de altura, y bueno, a partir de ahí, por lo que pudimos observar, hay unas... Eh cabriadas metálicas en voladizo que llegan hasta los palcos y eso hace que la estructura sea relativamente flexible y por eso se perciban las vibraciones. Entonces, a partir de ahí vamos a determinar, eh, un poco con la colaboración también de la facultad, los refuerzos en puntos estratégicos de tal manera de tratar de darle eh, una, una, una mejor inercia en general a la estructura para que se perciba lo menos posible la vibración y que sea... Eh, más cómodo para para el para las personas que que se sitúan en ese entrepiso Raúl eh, los puentes el puente de la calle Sarmiento se viene estudiando desde el año 2007 y se ve que con el correr de los años eh, digamos se percibe eh, aún más la la vibración. Ya la gente, a partir de que se colocó el semáforo, eh, cuando estaciona sobre el mismo, percibe, y ya eh, son varios los que nos han hecho llegar esa, si bien nosotros lo sabíamos, pero la gente ahora lo percibe más en función de que eh, para sobre el mismo puente. Eh, este puente es una estructura también relativamente flexible eh, que se ha realizado hace cinco décadas atrás, seis décadas. Y, y bueno, en ese momento por ahí no, ta, no se contemplaba toda la carga que hoy pasa por encima de los mismos eh, entonces a partir de, de, de, de la amplitud vibratoria que se pudo determinar que es más allá de lo permitido eh, siempre bajo estándares internacionales eh, se, se determinó que hay que hacer en principio un paliativo como como sea reducir la, la carga de los vehículos y también la reducción de la velocidad. Entonces ya se ha tomado cartas en el asunto. La secretaría ya está eh, eh, trabajando en eso y a partir de la semana entrante, de, de, a partir del 22, ya se va a limitar eh, todas estas, eh, estas cuestiones que te estoy diciendo. ¿Y, y en el puente de la Avenida del Valle también. En el puente de la avenida del Valle, si bien todavía no está terminado el estudio, es menos traumático que lo que está pasando en la avenida Sarmiento porque tiene eh, un sistema de amortiguamiento por ser un puente más moderno que el puente de la calle Sarmiento no lo tiene. Eh, así que, bueno, este, ese estudio está, eh, eh, digamos, todavía sin terminar, pero eh, los, los resultados a priori no son eh, tan desfavorables. ¿Y sí, en el local este de Alcine Negochea? Eh, bueno, acá también se percibió una amplia amplitud, eh, o sea, una amplitud vibratoria importante eh, que está también fuera de los parámetros es un local bueno, de los plantas, ¿verdad? Es... Eh sí, sí, pero fundamentalmente es el entrepiso el que claro. tiene problemas, que ya se sabía por, por, además por comentarios de que tenía una cierta vibración y eh, eso lo lo ratifica el estudio que se realizó y, Entonces, es, un tema privado. es un tema privado, sí. Es simplemente para tener la tranquilidad, digamos, que la municipalidad eh, eh, sabe, a través del estudio, claro. de que eso no está en condiciones de ser habilitado.